El oráculo, densidad de faltas que al comulgar no justifica, agruñía ante los templos de leerse una vez, respuesta antigua y jurada de sacerdocios antes de la llegada del Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Lamento en las viejas villas vertidas en los arroyos de ruego, sacrificio y fe, comunión de dioses ante el oráculo como testigo, ruego y bendición de los dioses y el buen alimento y cosecha respuesta sagrada bajo petición comunal de templos el origen de la villa destino y procesión le rogaban tal vez a la luna tal vez al sol tal vez a la lluvia tal vez a los cuatro alimentos se lograban su función Vértice de comunión, las aristas eran variadas, la coincidencia era el factor. Vértice de energías fluyendo en embudo desde el horizonte de eventos. Densidad de faltas que el comulgar no justifica. Agronía ante los templos de Léra una vez. Respuesta antigua y jurada de sacerdocios antes de la llegada del Hijo, del Padre.